Hay que recordar también que el rey de Inglaterra era, era de la casa de, de Hanover. Entonces Otto von Bismarck lo que hizo fue crear un, un fondo secreto